Nosotros estimamos desde la organización que, que este tipo de eventos en, en los tiempos que vivimos, que es parte de, de, de las acciones de resistencia que puede tener el campo popular, ¿no? juntarse en un espacio público para este, compartir lo, lo, lo que se escribe, este, para compartir la música que se hace, para compartir el cine que, que también que, que se propone, que me parece que es una buena forma también de, de resistir, renunciando, pero también... Este, propiciando ¿no? espacios de encuentro para, para la cultura.